La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa de este miércoles 17 de noviembre aquí, a La Glorieta. Hemos llegado al día en el que la ciudad va a rendir homenaje a las víctimas del COVID y a las personas de los servicios esenciales que nos ayudaron mucho en los peores momentos de la pandemia. A los más de 200 fallecidos por, por COVID que se han producido en Eche, los recordaremos en un acto que tendrá lugar a las 7 de esta tarde en la Plaza de Baix y si llueve será en el Gran Teatro. Todo está preparado desde el Ayuntamiento para el primer homenaje institucional en el que la música del Misteri, Volver a acompañarnos como lo hizo durante el confinamiento. Ya saben ustedes cuando el Gloria Patri sonó en muchos hogares ilicitanos junto a los aplausos dirigidos. A ese personal sanitario y no sanitario que estuvo en primera línea combatiendo el coronavirus y salvando vidas. Pues el Elch va a retransmitir en directo este homenaje y desde este programa ya rozamos con este preludio lo que puede ser su contenido y lo hacemos con la música. Tras esta oración viene el requiem porque los que se marchan de una forma u otra contribuyen a hacer ciudad y eso merece recordarse. 101.4 Teleel Radio Marca Comercial Persianera Puertas, Tableros, Parquets, Cocinas Y Bricolaje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 7, 0, 9, 15, la Gloria con Rosmaría Alonso. Pues hoy en el programa La Gloria tendremos en unos minutos la tertulia de los miércoles. En esta ocasión contaremos con el periodista Sacramento Alvear y con el ex político Joan Antonio Oltra para hablar de los asuntos que marcan esta agenda informativa local. Y a las diez y media está previsto que nos visite a estos estudios el alcalde de la ciudad, Carlos González, al que le preguntaremos sobre el regreso de la dama, el Palacio de Congresos, o las inversiones prometidas por el Consejo para el Palmeral, y las infraestructuras que no están en los presupuestos del Estado. Son muchos temas que abordaremos en esta entrevista, así como más noticias en nuestra ronda con Marga García. A grandes rasgos esta es eh, nuestra glorieta, el contenido de este programa. Les invitamos a que se queden y disfruten además de la música que hemos seleccionado. Tenemos que comenzar con los galardonados en las ediciones anteriores, la del pasado año y este de los premios Onda. Y son fenómenos que salieron del Operación Triunfo. Aitana, con poquitos años, se convierte en la estrella del pop español. Que que La porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú y me dice que de solo, solo hiciste tú y no me importa si vas a llamarme yo quiero besarte besarte y besarte ey no sé qué berlin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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con esos premios Onda porque es un premio que compartió Aitana con Pablo López, quien acaba de lanzar tema junto a Bustamante. Me salvas. De amor de moeder, una de moeder, de moeder, de regreso de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, de Vuelvo a empezar por el final A recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a encerrarme en mi interior Hasta olvidarme de quién soy Vuelvo a oír tu voz diciendo a soy yo ik Yo pienso en Ik ben que dejé perder y zo nerveus. Ik eterna zo nunca pudo ben zo fuerzas ya no sé luchar. Mi razón, mi volunta ya se rindió, Me abandono y vuelvo a empezar por el final a recordar que ya no está, vuelvo a haber perdido la confianza en mí y vuelvo a cerrar.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, es miércoles y es tiempo de tertulia. Tenemos en los estudios de Telex Radio Marca al periodista Sacramento Alvear, a quien damos la bienvenida. Sacramento, muy buenos días. Hola, buenos días y frescos, por cierto. Eh, sí, y cada vez más frío, según Bordonado. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Joan Antoni Oltra. Buen día, Joan Antoni. Hola, Cae, buen día. Eh, pues vamos a empezar porque hay muchos asuntos. Eh, lo más inmediato, ayer mismo se presentó ya el centro de envejecimiento, el centro de investigación de envejecimiento que Puch anunció, que hace dos años anunció que iba a Alicante y ahora hace unas semanas anunció que se va a construir en el entorno de IFA, en Elche. Pues ayer ya dio sus primeros pasos, se fundó el Patronato con 20 ya socios fundadores y con un presupuesto de 2.200.000 euros. Chimo Puig, en la presentación, dijo que quiere convertir este centro en un referente europeo y que tiene como objetivo principal atraer, retener y consolidar el talento humano. Vamos a escuchar, antes de analizar este hecho... ...a Chimopucha, al presidente. ...es un proyecto para mejorar la vida de las personas... ...cuando llegamos hacia el final de nuestra vida. Y en este sentido yo lo que sí que quería es eh, pues reiterar mi agradecimiento... ...a que sea precisamente el ámbito empresarial... ...que haya dado este paso adelante. Porque al final demuestra precisamente... ...lo que es esa voluntad de responsabilidad social... En una sociedad de respeto, en una sociedad en la que al final seamos capaces de, de generar las máximas alianzas posibles desde el respeto. Bueno, en el principio te, es un proyecto muy ambicioso, de lo que se trata es de que, de que vayamos avanzando lo más rápidamente posible. Porque más allá de las infraestructuras y de dónde esté la infraestructura, lo importante es el talento. Y aquí lo que se trata es de sumar todos los eh, circuitos que existen y que están... Aquí o en cualquier otro país del mundo. Bien, pues estas eran las declaraciones de Chimo Puch, eh, diciendo en su discurso de, de ese acto constitucional del patronato fundacional, diciendo eh, un poco la filosofía con la que nace este proyecto. Joan Antonio Oltra. Dos millones y medio de euros caen a este proyecto cuando hay otros proyectos en la ciudad de Elche que ni siquiera aparecen ni en los presupuestos generales del Estado ni en los presupuestos de la Generalitat. ¿Qué te parece esta presentación? Pues esto puede ser una cosa que funcione o no, porque no sería la primera vez, como bien dices, ¿no? Eh, a mí me llama la atención un centro de estas características que yo, por cierto, veo conveniente y necesario de cara al futuro, ¿no? ...pero un centro que nace sin una sede física... ...o sea, que se nos habla de IFA... ...como si aquello fuera algo que en unos meses puede ponerse en marcha... ...pueden pasar incluso años, ¿no?... ...o sea, no tiene una ubicación definida... ...no tiene tampoco una, yo creo, una estructura... ...o sea, se, se formó este patronato el otro día... ...pero es un patronato, curiosamente, integrado casi todo a él por empresarios... ...yo creo que la sociedad civil es algo más que los empresarios... ...es una parte importante, pero no es la única... Yo creo que faltan muchos más representantes de la sociedad civil, ¿eh? gente pues, todavía muy conocida. Por cierto, ves la foto y dices, efectivamente, es un tema del, del envejecimiento, porque la mayoría pues, están en cierta área cercana al tema. ¿no? Yo no sé si esto va a funcionar o no, o, sea, o es una promesa más de, de Chimo de pudra, muchas que nos ha hecho. ¿no? Yo lo veo dudoso, un tema que nació en su día como promesa electoral a Alicante, que aparece luego en Elche que haya motivo de enfrentamiento alicante cajándose de que se les ha marginado. Yo no sé esto, vamos, si debería de funcionar, ¿eh? debería de funcionar. Ahora yo creo que se está empezando un poco la casa por el tejado, ¿no? Yo creo que falta algún mimbre aquí para hacerlo más operativo, ¿no? Ya veremos, yo le voy a dar un margen de confianza, aunque digo que algunos elementos fundacionales me parecen incompleto, no. Yo creo que faltaría representación bueno, no sé, de, de, de sindicatos de, de municipal, o sea, etcétera, que, que deberían de estar ahí también formar parte. Sacramento, eh, antes de valorar cómo se ha puesto en marcha, ¿crees tú necesario esta infraestructura, este centro de envejecimiento? Eh, estábamos escuchando al presidente decir eh, que es un proyecto de humanidad, que hay que respetar a nuestras personas mayores, pero ¿qué pasa con los modelos que tenemos de residencias y geriátricos? No, es que no, no tiene nada que ver la una cosa Mira. con la otra. Yo sé que el presidente mezcla churras con merinas, pero de lo que se trata aquí es de hacer un centro de investigación eh, ...que recoja todas las iniciativas eh, de investigación... ...que se está produciendo en el mundo sobre las causas del envejecimiento... ...¿qué es el envejecimiento, un hecho natural o es una enfermedad? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? En cualquier caso, yo estuve en Alicante, en el ADA, ...en la primera vez hubo una reunión que, patrocinada por un, eh, un equipo de abogados... ...de Garrigues, de Alicante, que trajo a las primeras figuras de inve en investigación... ...españolas, por cierto, en este campo... Y fue una mañana magnífica de conocimientos, de cultura y tal, en la que estuvo presente eh, Chimo Puig. Y ahí fue donde anunció que se iba, él iba a apoyar un, un centro de estudios del envejecimiento en Alicante, por cierto. ¿eh? De a partir de ahí, ya te digo, hace dos años o dos años y medio de todo esto, eh, pues coincido con Otra. Es decir, a ver, no, no tenemos nada nada más que las palabras, ¿no? Eso es decir, voy a crearlo en el entorno de IFA, en el entorno de IFA... Es un entorno muy grande, es decir, y como él, como Ultra dice, hay que empezar a pues, hacer cimientos, levantar un edificio, hacer una planificación de dotaciones presupuestarias. Eso de que te tenemos dos millones y medio previstos para esto, pues la verdad es que es eh, pues un canto al sol, ¿no? Porque con dos millones y medio, un, un, un centro de esta envergadura que además pretende traer inteligencias del extranjero para ponerse a trabajar aquí, pues es un poco. Eso, otra decía dos, tres años, pero bueno, yo creo que se puede tardar bastante más. Muchísimo más si seguimos pagando a los investigadores como se están pagando ahora. O sea que se van todos al extranjero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo el conocimiento que haya que se genere en Alicante o en Elche, se va a ir fuera, porque luego estos es son cuestiones políticas, estos cambian de opinión como con una facilidad palmosa. Vamos a hacer el edificio en el entorno de IFA tenemos el edificio de Correos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con él? O sea, ¿no podríamos ya empezar a meterle mano a eso de, de una vez? Pues eh, se ve que la consellera, la ilicitana Carolina Pascual, está demasiado ocupada y el e learning no sabemos eh, qué forma se le va a dar, porque mientras eh, se constituyen O se ponen en marcha ya eh, proyectos que han anunciado, como por ejemplo la Agencia Valenciana del Territorio o este centro de envejecimiento. Ahí tenemos la Factorial Learning, durmiendo el sueño de los justos. Y un montón de dotaciones también de la linearidad, un montón de, de, de instalaciones que podría haber aquí. Esa descentralización famosa de la que se habla. Es que al final realmente se habla mucho, pero se hace muy poco. Bien, pues vamos a hablar ahora de esa visita que tuvimos de la ministra Pilar Alegría. Vino el lunes para inaugurar esas instalaciones. Por fin tenemos el instituto más grande de la ciudad, el periodista Vicente Verdú, terminado lo que va a permitir, evidentemente, un desahogo al resto de institutos, que los alumnos de los eh, colegios del plano tengan que desplazarse a otros sectores de la ciudad y que los alumnos de la torreta de bachillerato salgan de ese centro para convertirse en un centro m, referente en formación profesional. La ministra anunció, además, que eh, un paquete de, de, de, de inversiones para... Eh, que las eh, plazas de 0 a 3 años de infantil sean gratuitas al próximo curso, y como vino la ministra junto a ella, también estuvo aquí el presidente de la Generalitat y el consejero de Educación. Algo que aprovechó el compromiso y PSOE para recordarle tanto al presidente como al consejero que hay de lo mío. y ¿Os convencieron las declaraciones del de alcalde? Porque dijo que en cuestión de diez días se iba a reunir con Chimo Puig para fijar ya... Eh, o pedirle esas tres infraestructuras que por unanimidad salieron en el pleno y que se incluyan en los fondos de compensación, en esos 300 millones de euros, como es la Ronda Sur, la conexión del aeropuerto con el tren y la conexión del parque empresarial con la autovía A7. Y después también le pidió un segundo plan edificante. Eso vamos a hablar inmediatamente. Pero ¿os parece bien las tres infraestructuras que por unanimidad salieron de ese pleno extraordinario? Joan Antonio otra Bueno, las tres son muy necesarias y, además, eh, vienen siendo reivindicadas y prometidas desde hace años, ¿no? Yo lo que no sé es que, claro, son, son unas reivindicaciones cuya ejecución debería corresponder al Gobierno central, son competencias del Estado, ¿no? Lo que se ha hecho en esta ocasión es algo un poco extraño, ¿no?, que es el Estado delega eh, en una comunidad autónoma eh, enviando una partida de 300 millones de euros para que, digamos, ejecute inversiones que él no ha hecho, ¿no?, ...una cosa llamativa, ¿no?... ...y que además va a, dar, va a dar seguro lugar a conflicto, ¿no?... ...porque claro, esos 300 millones son para todo el país valenciano... ...o sea, nosotros ya tenemos esas tres peticiones... ...que son tres peticiones correctas... ...pero hace un, también unos días el Ayuntamiento de Alicante... ...en el debate sobre el estado de la ciudad... ...también decía una serie de cuestiones... ...que ellos también quieren que se haga con cargo esos fondos, ¿no?... ...estaba una extensión del tram por ejemplo... ...el Parque Central, también la conexión desde allí con el aeropuerto... O sea, si esto, esto va a servir para que cada municipio haga su carta a los Reyes Magos, aquí, bueno, Chismopuis tiene mucha habilidad. puede tirar esos 300 millones y añadirle un dos, Pero no sé luego a la hora de la verdad si esto se va a poder llevar adelante, ¿no? Porque, claro, eh, son muchas las cuestiones pendientes que hay, ¿no? Y va a ser difícil encajar el tema. Luego, por otro lado, pues, eh, a nivel administrativo, cuestiones como estas que están desarrolladas por un Gobierno central, no sé. ¿Cómo se arreglará el que lo asuma una comunidad autónoma? Estamos ante una situación bastante novedosa. Ahora, lo importante aquí es que al final sea que fue un fracaso que no se incluyeran en los planes generales del Estado en su día, y yo creo que ahí es donde radica el quid de la cuestión. O sea, que el che no salió bien parado de eso. Yo creo que estos 300 millones es la constatación de un fracaso, de que no se hicieron las cosas bien, y ahora pues tenemos ahí el problema encima de la mesa. ...y que Chimaupuyo lo, lo debe de resolver. Eh, El es una ciudad que no ha, no ha gozado nunca de, digamos, del privilegio de verse beneficiar en los presupuestos... ...y es verdad que tiene un problema gordo. Yo no sé si las, las tres inversiones, incluso llevadas adelante, pueden ser costosas en años y en dinero. Es un tema bastante fuerte, ¿no? El problema, el problema gordo lo tenemos nosotros, porque el Instituto Vicente Verdú eh, ya está terminado, va a empezar y, con, y, y si la ronda sur no está completada, ya me contarás cómo se pueden suavizar eh, los accesos y el tráfico cuando empiece a funcionar con más de un millar de alumnos. Ese es un problema muy gordo el que tenemos. Eh, Sacramento... Eh, el hecho de que la Ronda Sur ahora tengamos que pedirla a la Generalitat Valenciana es un fracaso rotundo de las reivindicaciones de nuestros gobernantes socialistas con, eh, ante el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Yo leí el otro día el, el artículo de Oltra y estoy totalmente de acuerdo con él. ...porque me da la impresión de esto, de decir, si papá Estado no te ha dado el dinero para que te compres piruleta... ...olvídate de pedírselo a tu hermana mayor porque no te lo va a dar, o sea, olvídate, no hay ninguna, no hay ninguna forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Estado Socialista o el Partido Socialista de Madrid, de que está en el gobierno... ...le ha dicho al Partido Socialista de Valencia, tú te manejas mejor con los tuyos, mira, vamos a decir que te doy un caramelito... ...una bolsa de caramelos de 300 millones y tú lo repartes y ya te apañas con ellos, ¿sabes? O sea, nosotros no nos molesten mucho porque tampoco conocemos muy bien lo del territorio. Como dice otra, son obras del Estado, no son obras de la Generalitat. Ahora, todas las previsiones, todos los cálculos, todas las mediciones que se han hecho, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pasárselos al a el, el Estado, el, el Gobierno. O sea, nuestros funcionarios del vuelvo, usted mañana, se lo, ¿ya está pasado esto? Entonces... Es un poco mantenernos tranquilos, como si la cosa fuera funcionando perfectamente, maravillosamente... ...y hubiera dinero para aburrir. O sea, tú y yo mañana salimos a la calle y nos dan dinero ya, nos dan unos cuantos millones de euros... ...para mantenernos contentos, ¿no? Y esta es la, la gran engañifa actual, es esa. Dan la sensación de que tenemos medios para hacer cosas y no es cierto. No es cierto. Entonces, yo, vamos es que cada vez que viene nos deja de prometer... No da discurso, los promete directamente, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, pasa con todo eso. Es decir, son infraestructuras básicas. Lo del aeropuerto, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, lo manda Europa, es obligatorio. Y no se hizo desde el principio con el AVE, ya no se ha hecho. O sea, es que imagínate lo que va a costar ahora hacer todas estas reformas, ¿no? No sé, Es increíble. O sea, lo de prometernos, yo creo que en algún momento tendrán que parar. Es decir, no nos prometa más, haga algo de una vez, ¿no? Haga algo. Pero eh, vosotros hemos visto cómo... ...la relación entre Chimopuch... ...y Pedro Sánchez es muy cordial... Eh, ...hay sintonía entre el gobierno central... ...y el gobierno autonómico... ...¿por qué seguimos estando tan castigados? Otra? Pues la verdad es que no se entiende... ...porque vamos... ...pero podríamos decir eso mismo... ...de la sintonía entre Carlos González... ...y Chimopuch... ¿no? ...han estado en la misma cuerda... ...desde el primer momento ¿no?... ...y en cambio dices... ...hombre lo que cuesta que sea algo aquí en esta ciudad ¿no?... ...o sea... ...ahora este instituto va a ser una maravilla... ...es un instituto grande, va a resolver muchos problemas... es que llevamos un montón de años con esos problemas... ...parece mentira la cantidad de barracones... ¿eh? ...y la cantidad de trasiego de los estudiantes... ...que se está teniendo en esta ciudad ¿no? O sea, dices, es que nos cuesta mucho... ...y es una ciudad bueno... Eh, ...con eso va la, la sintonía de una ciudad... ...que digamos el PSOEA gobernó aquí siempre ¿no? O sea, esto no, no se acaba de entender ¿no? Eh, yo creo que es al final eso, el, el ejercer... Una presión que manden los tuyos o no la manden, ¿no? Y este es un problema que, que nos pasa. Recordemos que la Ronda Sur se hizo, se inauguró en época de, del Partido Popular, pero también es verdad que el Partido Popular nos dejó a medias. O sea, y el Partido Popular siguió gobernando después de salir de, de, del Ayuntamiento de Dicha a nivel del Estado. Y ya bueno, y esa Ronda Sur se quedó ahí olvidada, que parece mentira, ¿no? Que esté ahí. Y claro que nos va a ocasionar problemas serios. Ya los tenemos con el tirano Blanco. ...y el trasiego de estudiantes... ...ahora se van a multiplicar... ...y es un problema bastante serio... ¿no? ...y el tema de la conexión es que... ...todos los ministros que han pasado... ...todos, ¿eh? valencianos o valencianos... ...han prometido... ...además que es una obra... ...como dice Sacramento... si es que eh, vamos, debería de estar conectada... ...hace un montón de años... ...y es que no hay ni previsión... ...hay estudios, muchos estudios... ...pero, previsión. pero digamos previsión ya para llevarla adelante... ...no la hay... ...y no creo que con cargo a esta partida la vaya a ver, esta partida servirá para lo que servirá, contentar y hacer publicidad y hacer alguna cosita. Pues al alcalde lo tendremos hoy aquí, le preguntaremos si sabe si hay proyecto de Ronda Sur, porque llevan años reuniéndose con el Ministerio y diciendo que está avanzado, que está avanzado el proyecto, sí. que falta no sé qué informe, parece que hay. <risa> parece sí, que yo, hay. sí Seguramente estará el proyecto, lo que no está es la voluntad de llevarlo adelante. Lástima. Bueno, eh, estamos hablando de los presupuestos del Estado, pero ¿qué os parece de los de la Generalitat? Eh, no sé si habéis tenido oportunidad de conocerlos, pero, por ejemplo, ayer mismo entrevistábamos a la presidenta de la Asociación Bolén-Palmeral que decía que se han olvidado del Palmeral, que sigue habiendo esos 50.000 euros ridículos para el funcionamiento del patronato del Palmeral y se ha aprobado una ley que contempla el 50% de la financiación por parte la de la Generalitat Valenciana. Eh, ¿Qué me podéis decir de los presupuestos autonómicos, eh, Sacramento, con respecto, por ejemplo, al Palmeral? Yo no lo conozco muy bien, pero con respecto al Palmeral eh, veo un grave tema en que estemos pendientes de que la Generalitat nos pague el 50% de lo que cuesta mantener el Palmeral. Tampoco lo entiendo, ¿eh? Durante los últimos 2.000 o 2.500 años, si no 3.000, el palmeral se ha mantenido vivo, trabajándolo y sin ningún tipo de problemas para la gente de Elche. Y ahora resulta que no hay ni un duro para pelar las palmeras. No lo entiendo. O sea, me parece absolutamente increíble. Y depender de la Administración autonómica, que con el Partido Popular y con el Partido Socialista nos ha tratado como nos ha tratado, creo que es un gravísimo error. Habría que plantear... Otros temas. Y en ese desarrollo de la ley del Palmeral, habría que hablar más de lo que pueden hacer los de Elche, de lo que tienen que hacer los de Elche, de para qué se, va, qué se va a hacer en nuestro Palmeral, más que estar pendientes de Valencia, de si me van a dar o no me van a dar. Insisto, llevamos miles de años con el Palmeral funcionando y no hemos pedido un duro a Valencia. Y ahora no tenemos dinero para nada, ni siquiera para esto. ¿Cómo es posible? Eh, Oltra, ¿piensas que los presupuestos del próximo año, con esta aprobación de la Ley del Palmeral y tantos compromisos del Gobierno valenciano, eh, van a mejorar el estado de los huertos? Hombre, deben hacerlo, ¿eh? O sea, yo, por lo que decía Sacramento, la realidad actual es muy distinta a la que expresa, ¿no?, que, que ha sido la realidad histórica, ¿no? recordemos el recordemos que en el palmeral pues, eh, se aprovechaba a nivel agrícola pues, prácticamente todo. Se cultivaban los bancales, eh, se obtenía un rendimiento, incluso se obtenía un rendimiento del, del cascabal de la palmera, de las palmas. O sea, era otro tipo de sociedad. Hoy en día eso ha desaparecido. Hoy en día en los huertos, y, y menos en los de la ciudad, ya no se cultiva nada, ni se aprovecha nada, porque es que no es necesario, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Elche tiene una propiedad importante, alrededor del 80% de los huertos, ¿no? Entonces, eh, la, las circunstancias han cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, hay que, hay que, digamos, invertir en la conservación y mejora, porque es cierto, o sea, antiguamente, pues no se cuidaban, bueno, también la situación climática permitía que se mantuvieran casi solos, ¿no? Lo que es el palmeral, hoy en día no es así, el palmeral se seca, el palmeral se estropea, es procliva a, a, a plagas, como las hemos tenido, entonces hay que invertir en él. En algo que es patrimonio de la humanidad me parece injusto que sea solamente el Ayuntamiento de Liche quien asuma el, su mantenimiento. Me parece muy acertado que la Generalitat en este caso haya acordado pagar ese 50%. Me parece muy llamativo que el Ayuntamiento diga que va a hacer un estudio para saber qué le cuesta el palmeral y pedir ese 50%. Me parece llamativo porque... Me, Por no decir preocupante, es que no sabes todavía lo que te cuesta mantener tu palmeral. O sea, me parece pero, increíble. Eh, Oltra, ¿no? si tú no lo sabes, ¿qué te va a decir el funcionario de Valencia? Dí, dímelo. No, tú no, tú, tú es, lo conoces. Claro, tú sabes, pero o sea, es que ¿sí? lo que dice Oltra sorprende claro, que todavía. Es que... No, sorprende que a estas alturas no sepamos, no sepa nuestro equipo de gobierno lo que cuesta mantener un claro, palmeral. Claro, eso, eso es que es algo increíble, ¿no? Porque dice, bueno, entonces, esto ¿quién hace las cuentas aquí? Uno que pasa por la calle, o sea, esto. ...me parece increíble... ...y luego lo que me parece inaceptable... ...es que el primer año... ...en el cual está ya en vigor la nueva ley del Palmeral... ...que habla del 50%... ...la aportación de la Generalitat sea de 50.000 euros... ...que es la misma del año pasado... ...la del año anterior y la del año anterior, ¿no? ...dices, pero ¿qué pasa aquí? ...o es pues que no se han enterado... O ...a sea, la propia Generalitat no se ha enterado que ha aprobado una ley... ...que dice otra cosa... ...yo no digo que nos paguen el 50% exacto... ...ahora mismo de lo que cuesta el Palmeral... ...pero hombre, no hubiera estado mal que hubieran puesto una cantidad un poquito mayor, no sé, 300, 400, 000, 500 mil euros, porque no, me imagino que el costo, cuando se hagan esas cuentas que deberían estar hechas, pues nos dirá que probablemente igual tienes que poner por lo menos un millón de euros. Pero hombre, un detalle hubiera sido incrementarlo de alguna forma sensible, pero mantener los 50.000 euros es una señal muy delicada de, lo que, de la diferencia entre lo que se promete en una de y lo que luego se hace. Pues eh, mientras tanto, eh, mirar con que, eh, en qué estado lamentable se encuentra el Ordelgat. El Partido Popular ha ido, se ha fotografiado y el Ordelgat está ahí para indigentes. El Ordelgat empezó mal con el Partido Popular, cuando el Partido Popular gobernaba aquí. Aquello quitó el, el Instituto de, de la Palmera y a partir de ahí todo ha sido un desastre. Yo recuerdo todavía las la noticias de que cuando... Eh, El actual presidente y futuro miembro para las próximas elecciones, Pablo Ruz, en nuestra ciudad, hablaba de que habían retirado los sillones y los, y los espejos y tal de Lord del GATT. Y desde de ese momento en adelante, todo un desastre. Todo. Gobierno y en gobierne. El Partido Popular y el Partido Socialista. Hasta el punto de que eso, de que aquello es... Bueno, el principal foco de Picudo estuvo en el Ordelgat. ¿Cómo? Es que hay cosas muy incomprensibles, no sé, es... A ver, todo lo que había dentro, yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, aquello se llamaba el Palacete del Lord sí, lo del Sí, lo era, es que lo era, lo era. Y dentro era una de casa que... señorial y un huerto muy emblemático. Hemos dejado que se venga abajo. Que el propietario lo donó, lo donó al pueblo de Elche. No tenía descendencia, entonces lo donó pero que era uno de estos profesores que había puesto en marcha sí, academias sí. de idiomas y que había... Un, había, gran, un gran humanista. Un gran humanista. Sí, sí. Había, tenía academias en, en medio mundo, ¿no? Y, y, y, o sea, con el comienzo del Partido Popular, el Lord del GATT se empezó a venir abajo y hasta ahora, a punto de derribarlo. ¿Oltra? Sí, no, yo comparto esa idea. O sea, la gestión del PP, y eso que solamente han estado cuatro años en el gobierno municipal, pero algunas de las herencias que nos ha dejado, como el Lord del GATT. ...o el mercado central, pues son de categoría, eh... O sea, y, ...y entonces también estaba el candidato futuro, que va a ser, ¿no? O sea, que dices, bueno, por aquí... Eh, ...yo creo que, el lo del GAT, es uno de los huertos más emblemáticos de la ciudad... ...ese paracete era una maravilla, que podría haberse puesto a disposición... ...del, del Ayuntamiento de Elche, y se ha dejado abandonar de una manera vergonzosa... ...recordemos que en el 2018, hubo allí una comitiva... ...del consejero, el alcalde, eh, la, en el, eh, bueno, la consejera, bueno, la concejala en ese momento... ...ya una serie de gente, técnicos del Palmeral, de, de, de, de que prometieron invertir un millón de euros... rehabilitar ese huerto, rehabilitar la casa y ponerla, digamos, en, en disposición de lo que debe de ser. Estamos hablando del año 2018. O sea, otra, otra promesa, pasaron otra. promesa casi cuatro años, otra allí promesa. no se ha invertido nada... Y se ha abandonado por completo, ¿no? Parece que no se acuerdan. El otro día el consejero Marzá, seguramente, eh, vista las críticas que tenía, dijo que, bueno, que se había acordado de que en una partida genérica podría haber una cantidad para invertir, o sea, bueno, eh, bueno una, una manera de salir del paso, ¿no? no tiene justificaciones sobre todo la manera que está es, un, es, una, es una vergüenza vamos ayer la concejal la portavoz de compromiso decía que sí va a haber consignación económica y que falta solo un informe de cultura eh, para eh, poner, poder adjudicar el proyecto de, re de rehabilitación de Lord del Ordel Grad que quieren convertirlo en una casa del Fester, veremos si eso ocurre. Pero este es es que, problema, ¿eh? Ese es otro problema, ¿eh? Claro, el o sea, cultura para tendrá para que para decir para ahora que, con la ley del Palmeral si eh, hay o no casa, es, casa de Fester en el Ordelgado. Claro, es que desde de los colectivos eh, que defienden el Palmeral, de verdad, lo que se defiende es que allí deben de ir eh, las instituciones propias del Palmeral, el patronato del Palmeral, la inspección del Palmeral, los talleres de... de, de ...del tema de la, de la Palma Blanca, o sea, de formación, un centro de interpretación... ...eso es lo que debe de ir, no, no entidades festeras que puedan montar allí, pues yo qué sé... ...desfiles, saraos, etcétera, no me parece, yo creo que incluso Adelino dice lo contrario. Eh, aquí se va a abrir la polémica, pero el proyecto ya está presentado y realizado... ...Sacramento, Casa del Fester para la Plegat... No. El propietario sí tenía muy buenas relaciones con los entes festeros. Antonio Hernández, creo que sí, a recordar. Sí, pero Antonio Hernández le pilló ya la relación bastante... Eh, no sé si estaban ya los moros y cristianos y los pobladores en esa época, cuando Antonio ya era muy mayor, muy mayor. Las comisiones creo que de no, fiestas, ¿eh? La, eh, recuerdo que él sí recibía con mucho agrado a Antonio Martínez Pín. Sí, pero eso es otro mundo. Y al presidente de la gestora de festejos en aquel momento. No sé si era Girona. Sí, era Girona, era Girona. En aquel momento era Girona. Bueno, en cualquier caso, yo coincido con Oltra. Posiblemente sea más interesante dedicar ese espacio, esa, esa infraestructura, eh, a temas referidos al palmeral, incluso al desarrollo de algo que hemos comentado también muchas veces. Tenemos que crear una formación profesional de jardinería y palmeral, porque tenemos jardines y palmeras para, para dar y vender y podemos crear buenísimos profesionales que tengan trabajo, no solamente en elche sino el resto de España. Y palmereros, es que Palmerero, acercan no, no, es que mucho. Podemos acreditar que tenemos, que tenemos experiencia, tenemos práctica y tenemos instalaciones aquí como para haber aprendido bien. Entonces, bueno, todo eso, posiblemente, ese sea el sitio más apropiado. Bueno, pero para primero, los entes festeros. En muchas ocasiones se puede dar pues, una casa grande, hay en que están en naves industriales, ¿eh? tampoco Pero pasa nada. Pero antes de este debate, primero que se rehabilite el Ordelgat y después veremos qué puede, para qué puede servir. Pero eh, mientras el Ordelgat está en esta situación tan lamentable, ayer mismo veíamos al candidato del Partido Popular, al portavoz eh, Pablo Ruz, trasladarse al huerto de la Virgen. Y la verdad es que la imagen de la casa del huerto de la Virgen era deplorable. Estaba a punto de caerse. Eh, Joan Antonio Oltra, eh, no sé si pudiste ver las imágenes que, que mostró el Partido Popular de la casa rural del huerto de la Virgen. ¿Conoces, sí, sí. ¿Conoces bien esta situación? ¿El huerto de la Virgen es público, el huerto, las palmeras, pero la casa es privada? Creo que sí, no, no estoy tampoco Eso Es lo que seguro. dijo Pablo Rubio Sí, pero vamos, la situación de esa casa tampoco es de hace cuatro días. No. Lleva un proceso de degradación de años, ¿no? Claro, es que, eh, digamos, quejarse de cosas que a lo mejor tú en tu momento podrías haber resuelto, pues tampoco es muy complicado, ¿no? Es verdad que el tiempo corre en contra y no es un caso único, es un caso emblemático, por ser el huerto que es, pero claro, está... Si es, no es propiedad municipal, pues la verdad es que está un poquito complicado, ¿no? Debe, debería de ser propiedad municipal, en el momento, si, si no ha conseguido esa titularidad, debería de haberlo gestionado, porque si no es así, pero vamos, ahí hasta hace cuatro días yo sé que vivía gente. O sea que, entonces, no sé cómo está el tema a nivel jurídico, pero sí es un huerto que debería pasar a propiedad pública y de inmediato a hacer tareas de rehabilitación. Yo, Sacramento, por lo emblemático del huerto Es ahí donde la avenida de la Virgen donde, la llega, la, rica, donde llega el arca y donde empieza La carrera de salir. Yo que, como sabéis, llevo bastantes años Haciendo lo de la avenida de la Virgen Ya cuando empezaba, ya por el año 1992 Ya me parecía viejo el huerto La casa ya me parecía vieja Estaba como si fuera de 1370 como si Realmente fuera de cuando vino la Virgen ¿no? Y siempre ha estado a punto de caerse Al menos es la sensación que ahí me daba ¿no? no se ha hecho nada, pero es que Otra, yo creo que coincidimos en que realmente si se planificaran una situación de a futuro, en los próximos 20 años, qué cosas tenemos que poner al día y qué cosas tenemos que rectificar, Y cada año se dedicara un presupuesto a una de las cosas, no nos pasaría. Pero es que no, vamos dando palos de ¿Para, para eso sirven los equipos de gobierno? ¿Para priorizar las pues actuaciones? No, pues no, vamos dando palos de ciego siempre. Y se, ahí sí que habría que haber acuerdos. Sentarse todos los partidos y decir, bueno, gane quien gane, en los próximos 20 años tenemos que arreglar esto. Venga, pum, pum, pum, pum. ¿Vale? Vale. Pues, pero no se hace, nunca. Bueno, esto es en cuanto a los huertos más emblemáticos, podríamos hablar de más, pero no, porque si no, no vamos a hablar de esa movilización que tenemos también a la vuelta de la esquina, a propósito también de las cuentas del Estado, porque eh, aún no... Yo, por lo menos, no entiendo por qué han pasado tantos años y la financiación de la comunidad autonómica valenciana es injusta. No lo entiendo, Oltra. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, el sistema de la financiación autonómica se rige en España por unos acuerdos que el último caducó en 2014, o sea, hace siete años, ¿eh? Y todo el mundo lo sabe, ¿eh? O sea, estamos funcionando con un sistema caducado en 2014. Y todo el mundo se queja, todo el mundo reconoce la situación del país porque eso no tiene duda ninguna, de que somos la comunidad peor financiada de España, ¿no? Eh, ...también, por cierto, habría que recordar resultado... O sea, ...habría que recordar quién gobernaba aquí eh, en, el, en el 2014, ¿no?, que aceptó esa situación. Pero bueno, nadie se atreve a abrir ese melón, ¿no?, porque claro, hay unas comunidades... ...que salen beneficiadas y otras salen perjudicadas. Es verdad que es un sistema complejo, que no solamente se puede realizar en base a la población... ...hay que, hay que ver también otros factores, ¿no?, despoblación, eh, envejecimiento, etcétera, etcétera, ¿no?, Pero bueno, eso habrá que solucionarlo un día, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es engordando una deuda que no sé al final de esto cómo se pagará, si es que se va a pagar, porque el Estado lo que está haciendo, bueno, en ese aspecto mejor que los otros años, el gobierno actual, es ser generoso en dejar que las comunidades se endeuden con el mecanismo del FLA, del Fondo Autonómico, pero claro, no deja de ser una deuda que luego igual se aprueban un. ...alguna norma que esto se suprime, se disimula, no, no sé... ...pero que es una situación en la que siempre hay que estar dependiendo de Madrid... ...siempre hay que estar pidiéndole a Madrid... ...oye, compénsame esto, dame esto, préstame el otro... ...o sea, vamos, es algo que además hipoteca el funcionamiento de una comunidad... Pues claro, ...es que no tienes dinero suficiente nunca, ¿no? Mm. ...y yo sé que hay muchos intereses creados y hay mucha presión por ambas partes... pero esto sí que es un tema que los partidos, es un tema de estado, deberían de ponerse de acuerdo, ¿eh? a sabiendo de que toca digamos intereses de cada uno porque el país valenciano podrá ser de izquierda Pero también Murcia está marginada en ese aspecto y gobierna al PP. O sea que es un problema bastante general y se debería resolver. llevamos ya muchos años. ¿eh? Eh, Sacramento, ¿te movilizarás este sábado en la Plaza de Luceros eh, para, bueno, por una, una financiación <risa> más justa? No tenía previsto, aunque sea necesaria una financiación más justa. Pero, en cualquier caso, a mí lo que me parece es un descaro impresionante por parte de los gobiernos del Estado de estar chalaneando con ese dinero con unos y con otros. Porque el poder que tienen en este sentido es... Fabuloso. Aunque dejen a la gente en pobreza. Y no creo que sea, como dice, otra cuestión de partidos que rijan en cada, en cada uh -huh. autonomía. Porque, por ejemplo, en Extremadura, el quien está gobernando la comunidad autónoma extremeña es el PSOE. Siempre, desde hace un montón de años, es el PSOE. Uh -huh. Y no les llega el tren. Se para la locomotora a mitad de camino. No tienen infraestructuras tampoco. ¿Cómo es posible? Pero, bajo ¿qué cabeza cabe? Es que... Al final, las cosas que se, que se vienen abajo un día, como tú dices, en 2014, luego no las arreglamos. Es que estamos, estamos siempre en las mismas. Es decir, pero ¿esto cómo es? Por cierto, todo la, el endeudamiento que van a tener las comunidades autónomas está basado en que luego el gobierno español va a recibir un montón de millones de Europa para pagar todo eso. Y no está claro. Se, como tú dices, otra, seguiría siendo una deuda, pero no está claro que se pueda cubrir esa deuda. Ni siquiera recibiendo duros de Europa. Va a ser muy complicado salir de esto. Bien, pues, eh, Sacramento, te voy a hacer un regalito. Hemos hablado de la Avenida de la Virgen, que has dicho que lo llevas también muy dentro. Participas y colaboras en esas fiestas, pero también, también participas y colaboras con la Real Orden de la Dama. Sí. Y el viernes, por fin, pudiste celebrar ese acto. Eh, institucional para eh, celebrar el 124 aniversario de la Dama. De nuevo se volvió a reivindicar el regreso de la Dama. Pues bien, hoy en todos los medios nacionales, en la Agencia EFE, aparece que la directora general de Bellas Artes, eh, Dolores Jiménez Blanco, creo que se llama, ha dimitido. ...Miquel Lezeta tiene a, a ahora mismo a la directora general de ESCES eh, dimitida... ...porque parece ser que no comulga con la idea de ceder piezas emblemáticas del MAN... ...a quienes lo piden, como por ejemplo la dama Che. Sacramento, esta noticia a ti, ¿cómo te ha llegado? Es una malísima noticia, es una malísima noticia que los funcionarios... ...es decir, el personal técnico, porque esta mujer no es que sea un nadie, ¿eh? o sea ...tiene un currículum impresionante... Uh -huh. ...que los técnicos, los especialistas... ...se nieguen a traer la dama... ...y estén obligados a dimitir... Supongo que por las presiones políticas que se puedan ejercer para que cambien de bueno, opinión. No sabemos, yo no sé, porque no estoy en Madrid, no sé por qué ha dimitido realmente. Los medios reflejan que puede ser porque no está de acuerdo con la política de cesión de piezas, pero ten en cuenta que a ella no le habrá costado dimitir porque la puso el otro ministro, sí. Uribe, no el actual, con lo que habrá dicho, pues yo me voy a casa porque tampoco está su jefe. Ya, pero en cualquier caso tú eres un especialista, sí, tú eres una alta especialista, que puedes tener una Opinión sobre si se, o sea, a ti no te importa. Sin embargo, lo que todo el mundo destaca es que la decisión de dimitir ha sido por eso. Hmm. Ha sido por, porque se niega el sí, traslado sí. de la dama. Como destacan todos los medios y, de comunicación. Y no solamente sí. la dama, sino otras piezas arqueológicas que también han sido pedidas. Sí, ¿no? sí. En ese sentido, yo creo que siempre el mayor problema para que la dama venga no han estado en los ministerios, no han estado en los políticos, ha estado en los técnicos y sobre todo en el director del Museo Arqueológico Nacional, que siempre se niega. Y claro, eh, esta noticia. Para el resto de los profesionales que hay trabajando en el mundo del arte y en el mundo de la arqueología, en, en el Ministerio de Cultura y en el Museo Arqueológico Nacional, pues es complicado porque es enseñar un camino. Es decir, oye, si no estás de acuerdo te vas y que hagan lo que quieran y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y eso no es nada bueno, no es nada bueno, es que, la presión, que la presión política obliga a los técnicos a irse y, si no firman. Grave. Eh, Muy grave. Otra, ¿cómo interpretas tú esta dimisión? Por los pocos datos que tenemos, simplemente se ha reflejado en todos los medios de comunicación, pero es evidente que reacciones las va a haber. Pues le vamos a preguntar al alcalde cuando venga eh, hoy a la glorieta. Sí, eh, hombre, no se conocen exactamente, no. Bueno, se intuye que puede ser esa una justificación, pero si la fuera… ...lo que no sé es por qué no dimite el director del Museo de Nacional... ...porque el director, que lleva bastantes años allí... ...es absolutamente contrario a la cesión de piezas, ¿no?... ...entonces no, no, no se acaba de comprender, ¿no?... De, ...posiblemente a lo mejor la llegada de Izeta... ...que se ha encontrado con un equipo directivo... ...que ya estaba nombrado con anterioridad... ...puede que también sea, que haya influido... ...pero bueno, en todo caso la realidad es que... Eh, ...los técnicos... Eh, ...y casi con el amparo de muchas veces de los políticos de Madrid... ...pues son contrarios a la cesión de piezas... ¿eh? ...porque el tema de la dama no es un tema de hace cuatro días... ...llevamos un montón de años... ...y se ha planteado también con otras piezas, ¿no?... ...el tema del Guernica... ...que también en su día el gobierno vasco solicitó... ...que se pudiera trasladar, ¿no?... ...o sea, es una política que refleja... ...un modelo centralista del Estado, ¿no?... ...o sea, que aquí parece que las piezas... ...solo están bien conservadas si están en Madrid que el único sitio donde merecen estar es en Madrid, y el resto de España son, eso le decían, provincias, ¿no?, por no decir territorio de ultramar, ¿no?, eh, esa concepción centralista es la que hay que vencer, y yo en eso sí que comparto eh, esa idea que, eh, con lo que yo discuto Chimopuch me ha parecido muy acertada, Esa política de intentar descentralizar el Estado, ¿no? Para España es más que Madrid, aunque lo diga la señora Ayuso. Sí, y por y, lo tanto, todos tenemos derecho a tener de todo. ¿eh? La, la, es que esta, la, la, la verdad es que esta dimisión viene días después también de que Pedro Sánchez dijera que él iba a copiar ese modelo de descentralización del Estado de Chimopuch. También. Exacto. Ya, pero Chimo Puz no, no copia el modelo propio. Es decir, porque la, la comunidad valenciana tampoco es Valencia, ¿eh? Vamos a, vamos a ser claros. O sea, es que aquí cada uno va, va haciendo las palabritas maravillosas que a nivel de medios de comunicación suenan maravillosamente bien. A muchos personajes políticos, independentistas o no, les suena a gloria con la descentralización porque le van a llevar los ministerios. Seguramente el ministerio del ejército lo llevarán a Cataluña y yo qué sé, y el ministerio de prisiones lo llevarán al País Vasco. Pero... Son palabras, al final son palabras, y cada uno lo que, pro, lo que proclama para los demás no lo cumple en su propia autonomía. Con lo cual, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperamos que nos de, lo que no nos ha querido dar el Estado central bueno. nos lo va a dar el autonómico? Bueno, pues con este telón de fondo informativo, Elche está preparado para rendir esta tarde homenaje a las víctimas del COVID y a las personas de los servicios esenciales que trabajaron ...para salvar vidas y para ayudarnos a salir de esta dura pandemia. Y con esto quería terminar con vosotros. 17 de noviembre, ¿es un buen día para rendir homenaje a las víctimas del covid -19? ultra Bueno, yo creo que cualquier día hubiera sido bueno, ¿no? O sea, yo creo que es un homenaje merecido. Se ha sufrido mucho y en buena medida se sigue sufriendo... ...y este homenaje, yo creo que es un homenaje necesario, ¿no?... ...y que sirva también de recordatorio... ...de que la enfermedad no se ha superado, ¿no?... O sea, ...ahora mismo estamos asistiendo a un ligero repunte... ...pero que da un cierto miedo, ¿no?... veamos lo que está pasando en algunos países europeos, ¿no?... ...o sea, un reconocimiento a todas las personas que han fallecido... ...a las que han luchado contra la enfermedad... ...pero también que sirva de aviso, ¿eh? ...de que no nos confiemos, esto nos está ganado definitivamente y hay que seguir batallando y cuidándonos nosotros y el resto de, de la sociedad. Sacramento. Prueba de que no está ganado es que creo que a nivel de Europa hay, hay algunas naciones sí. que están con un incremento ya alarmante también. Sí, pero COVID, hay que ¿eh? decir que la tasa, la tasa de incidencia en elche sigue siendo muy baja. Muy baja sí. Y la vacunación, porcentaje alto. No. Que fueron 200 los vacunados en el centro comercial de la LJU. O sea, ha habido una respuesta masiva a la vacunación. Eso es lo que nos está quizá reteniendo esa tasa de incidencia. No, también influye que el hecho de la vacuna, pues ha evitado, el hecho de la vacuna y las pastillas y los medicamentos, que se han puesto en marcha últimamente, que han aparecido, ya evitan eh, ese rigor tan extremo de la enfermedad que te llevaba directamente a la muerte prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, sí hay, que, hay que tener en cuenta el enorme trabajo que se ha hecho. Por cierto, en la gala de entrega de los dátiles de oro, sí. me pareció las chicas que se presentaron por el IMED absolutamente reivindicativas. Porque es sí, un hospital privado. Que estará, estarán enfadadas, enfadadas. porque no <risa> se les ha dado el protagonismo. Espero que el As ayuntamiento las tenga en cuenta. Oltre, no sé sí. si estuviste, pero las chicas que estuvieron ahí recogiendo los sí. dátiles se pusieron al micrófono y dijeron que sepan ustedes que nosotros que nos han derivado los enfermos que había que tratar y que había que operar a nuestro hospital, mientras que nosotros sí. estaban ocupados solamente. Con lo del COVID. Con el COVID. Sí. Sí. Claro, Tienen eh? razón. Tienen razón. Tienen razón. Final, de... mucho pelear contra la, eh, eh, la, la sanidad privada y todo el chiclado, pero al final, claro, las chicas bueno. y que sepan ustedes que esta ha sido nuestra labor. Por eso la gala, los informadores también premiamos a, al personal del hospital IMED. Me el pareció el... muy interesante el... la posición de las dos chicas que estuvieron ahí, que claro. supuestamente eran bueno, enfermeras o doctoras. Pone no de manifiesto quizá cómo se sienten ellas, claro. como las eh, olvidadas, como el patito feo de esta pandemia, cuando ellas también tienen que estar en estos homenajes. Espero que la ayuntamiento... No se haya olvidado de no, esa no atención sanitaria no, no privada. No, creo, no, creo, no lo absoluto. sé. Nosotros hoy estaremos retransmitiendo en directo eh, este acto de homenaje que termino con vosotros diciendo eh, qué os parece el anuncio de Chimo de aplicar el pasaporte COVID en la Comunidad Valenciana. Va a tener respuestas muy negativas también por parte de, por parte de la gente de aquí. Es decir, es, a ver, hasta cierto punto es obligatorio y lógico, ¿no? Es, podría ser obligatorio y lógico, pero hay mucha gente que no entiende que cualquier funcionario, cualquier eh, jefe de discoteca o portero de discoteca o de, de entrar en un bar, eh, tenga que saber nada de ti, ni cómo te llaman ni si está vacunado. Esto ya es... Estamos en ese límite extraño, ¿no? Es un poco la línea bueno, Yo espero que el pasaporte Covid sea un trámite fácil, porque si sí es farragoso desde luego que incluso los que estamos vacunados no sé si nos sacaremos el pasaporte Covid. Tú tienes el QR sí, y al final que le enseñas al No lo sé, ya veremos. Ya veremos la consejería de sanidad, efectivamente, cómo lo hace. Oltra, no hay más tiempo, hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. Oltra, no, un... defínete sobre el pasaporte. ¿Sí, y... ¿Sí o no? <risa> bueno, <risa> aclarar, aclarar las dudas legales. <risa> ¿Eh? Aclarar las dudas legales lo primero. <risa> y luego. Pues hombre, si se aplica, se va a aplicar en los campos de fútbol, que ves a la gente otro? ¿Ah, a pelotonar uno al lado y todo el otro. O sea, es un tema bastante delicado, eh. Bueno, en principio, en principio es lo que dice Otra, pasito a pasito, Chimo Puli ya lo tienen los abogados. Vamos a ver el, los tribunales si dicen que es eh, eh, tiene garantías jurídicas. Y segundo. Eh, también lo tienen claro, el pasaporte COVID en la hostelería. O sea, todavía no llega a los campos de fútbol. Veremos, veremos cómo funciona esta medida. Miedo le tengo, le en hemos la creado una comisión. Valenciana. Pues muchísimas gracias, Joan Antoni, por participar gracias, en esta es tertulia. Sacra. Bueno, hasta la próxima. Y Sacramento Alvear, también muchísimas gracias, porque hemos llegado a las 10 en punto. Y todavía tenemos en esta segunda parte del programa, saben ustedes... Estamos eh, pues, dando la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de tele, que la glorieta comenzó a las nueve con esta tertulia de periodistas Sacramento Alvear y el expolítico Joan Antonio Oltra Hemos repasado los asuntos, algunos de los cuales volveremos a preguntar al alcalde de la ciudad, Carlos González, a las diez y media. Y ahora, en cuestión de minutos, tenemos al concejal de Derechos Sociales, Mariano Valdera, hablando de esos talleres de prevención contra el consumo abusivo de alcohol que se han puesto en marcha ya. En los, institutos, en los institutos de este municipio. Eso será en unos segundos. Antes, decimos adiós a Sacramento. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. 101.4 Radio Marca. La canción con más reproducciones. La serie más vista. La aplicación con más descargas. ¿Cuál será la marca de coches más elegida?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 101.4 Teleelch en Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana y lo dicho tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a, al concejal de derechos sociales Mariano Valera a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días. Eh, queríamos. Eh, eh, eh, Pues conocer más detalles de esos talleres que se han puesto en marcha en los institutos del municipio para prevenir el consumo de alcohol. Ayer pudimos verte con responsables de la Unidad de Conductas Adictivas de, del Ayuntamiento de Elche en esos talleres. ¿Qué, ¿Qué suponen esos talleres? Bueno, pues eh, suponen eh, una estrategia que entendemos que desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento... ...tenemos que llevar a cabo por los datos escalofriantes... ...que nos estamos encontrando en cuanto al consumo nocivo del alcohol... ...y sobre todo los datos que nos estamos encontrando... ...en cuanto al consumo eh, nocivo del alcohol en la juventud. En, en, bueno, pues en, al final en niñas y niñas, en adolescentes... Eh, ...nos estamos, estamos analizando los datos, eh, tanto... Nos, nos muestra la Organización Mundial de la Salud como los propios datos que nos encontramos en la propia unidad de atenciones. Y dentro de, de esa estrategia de, de la salud que llevamos desde el Ayuntamiento de Elche, vimos la necesidad de poner en marcha un taller, pero un taller que enganche a, a los jóvenes y a los adolescentes, eh, que no sea el taller donde van y me dan una charla o me proyectan un PowerPoint y que, que pueden funcionar en, otros, en otro colectivo, pero los jóvenes creíamos que teníamos que dar ese paso más donde ellos se ven identificados y utilizar una herramienta muy potente como es la música. Eso es, lo que, quería. Eso es lo que quería preguntarte, la música sí. a ritmo de marca. rap, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo es el contenido de esos talleres? ¿Cómo llegáis a los niños, bueno, a los adolescentes? Pues, pues desarrollamos un taller, eh, que se, lo, lo llamamos el, el Rap Forum, donde se hace una introducción con una, bueno, con una rapera profesional, eh, acompañada de una técnico, y bueno, hacen un rap introducción Después del rap de introducción se hace ese análisis del por qué bebemos y por qué eh, nos hace o qué nos hace empezar a beber. Tras esa reflexión, la rapera tiene otro rap en el que habla de los mitos, esos mitos relacionados con el consumo del alcohol, y con ese rap comienza a desmontar dichos mitos. Se hace el análisis posterior de la desmitificación, de la información que tiene, las consecuencias que tiene el abuso. De, del alcohol. Y por último, se hace un rap resumen final, eh, titulado Si te pasas, te lo pierdes. No, neces no necesitas beber para pasarlo bien. Y, y luego, finalmente, se reparte material con letras de canciones, con códigos QR, para que los jóvenes puedan realizar, los jóvenes que reciben el taller, puedan realizar también su propio rap relacionado. ...con el, la prevención del consumo del alcohol... ...es decir, un taller muy dinámico... ...que a los jóvenes está gustando muchísimo... ...porque como bien he dicho... ...la herramienta potente que tenemos de la música... ...es el enganche para llegar a ellos... Y, ...y se está desarrollando en varios institutos... ...de nuestro municipio que se han adherido al taller... ...a través de la unidad de prevención... ...y que entendemos que vamos a seguir desarrollando... ...por la evaluación tan positiva que está teniendo... ...y sobre todo, lo más importante... ...que está llegando esa conciencia... Pues, eh, entendemos claro, que es lo más importante de todo. Pues lo importante, los datos... ...eso es lo que ha hecho que eh, hayáis puesto en marcha... ...estos talleres... Eh, ...preocupan estos datos... ...acabas de decir que cada vez son más los jóvenes... Que, ...a edades más tempranas... ...los que comienzan el consumo de alcohol... Y a la pregunta de ¿por qué beben?, ¿por qué se inician en el consumo de alcohol?, ¿qué, qué habéis podido, qué respuestas habéis podido encontrar al analizar las cifras? Pues, eh, como bien dices, lo, los datos son eh, escalofriantes, los medios, es decir, ese 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol es que está representando un 5,9 de todas las defunciones. Ese uso nocivo del alcohol también es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. Ese 5,1% de la carga mundial de movilidad y lesiones eh, que se atribuye al consumo nocivo del alcohol. Y, ...y luego encontramos que el alcohol... ...provoca esa defunción y discapacidad... ...a una edad relativamente temprana... ...estamos encontrando en el grupo... ...de 20 a 39 años... ...un 25% de las defunciones... ...son atribu atribuibles a ese consumo de, del alcohol... ...y luego también el condicionante... ...del consumo de, del alcohol... ...y la incidencia de enfermedades infecciosas... ...tales como la tuberculosis y el VIH SIDA... ...son los datos que nos hacen plantearnos desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas el desarrollo de talleres de estrategia que marquen directamente el poder llegar a la juventud. Y luego nos encontramos en la comunidad valenciana ese aumento del consumo y el consumo cada vez en edades más tempranas y en elche a raíz de las entrevistas y de las intervenciones que realizamos con la con la juventud y con sus familias, pues el aumento preocupante de ese consumo nocivo del alcohol. Esas son las dos cifras de escalofriantes que, que manejamos y por la cual ponemos y desarrollamos estrategias. ¿Qué se encuentran o, o, o cuál es eh, la evaluación que se hace a priori de cuando le preguntamos por qué se bebe? Y es que tenemos que volver y por eso uno de los módulos importantes de este taller es la desmitificación esos mitos que existen alrededor de por qué beber. Y en la mayoría nos encontramos que al final están bebiendo porque bebe el resto. ¿Pero por qué bebe el resto? ¿Por qué se comienza a beber? No es una, no es una necesidad para poder pasárnoslo bien. Si no es una necesidad para, para, para pasárnoslo bien, para disfrutar de nuestro ocio, ¿por qué llegamos a ello? Ahí es donde queremos decidir y ahí es lo que queremos erradicar. que Ese mito de necesito el alcohol para poder pasármelo bien, necesitamos eh, pues, erradicarlo. Evidentemente porque no es necesario disfrutar de mis amigos, de mis amigas, disfrutar de mi ocio y tener que beber alcohol, no es necesario ni se hace necesario y ahí es donde estamos incidiendo. Pues sí, un mensaje importantísimo y en qué edades se está incidiendo, en qué cursos se están implantando estos talleres. Pues nosotros ahora, este taller, esta novedad del rap preventivo sobre el consumo del alcohol, lo hemos comenzado en, en varios institutos de Elche, en el Joanón Martorell, en el Cayetano Sempere, en el Cierto Marco, en el Montserrat Roach, es decir, Cayetano Sempere, que estuvimos ayer, como bien has dicho, en muchos institutos de Elche que se han adherido a esta estrategia de, de la unidad de prevención y hemos comenzado a desarrollarla en los terceros de la ESO los terceros de la ESO que hemos visto donde tenemos que incidir más. Pero como depende de bien decía, ayer, este taller va a continuar, le vamos, a, dar, eh, vamos a, a darle más continuidad en el tiempo y queremos llegar a más institutos, incluso nos planteamos si tenemos que desarrollarlo en edades más tempranas. En primeros y segundos de la ESO, para que se conciencie desde temprano y para que cuando llegue a esa edad en la que tenemos que comienzan a beber, eh, ya tengan un bagaje, ya tengan una conciencia y ya tengan un trabajo y, sobre todo, ya puedan decir que no a esos momentos. Que tengamos esa necesidad y esa responsabilidad de decir: no necesito el alcohol para pasármelo bien. Pues ojalá ese mensaje cale también en las escuelas y podamos conseguir que nuestros jóvenes puedan desarrollarse sin ese consumo nocivo de alcohol, porque Así si es. te pasas, te lo pierdes, te lo, lo perdemos. Pierdes. Pues Así muchísimas es. gracias, Mariano Valera. Muchísimas gracias a ti, Rolf, no, gracias. 101.4, en Radio Marca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 Shut up.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 Son las 10 y 16 minutos de la mañana, adelantamos unos minutos esa ronda de noticias porque a las 10 y media tenemos la entrevista al alcalde de la ciudad que sin duda, Marga García, muy buenos días, le vamos a preguntar por este acto de homenaje que ya está preparado para esta tarde y que Telche va a retransmitir en directo a las víctimas eh, del COVID y a, los, eh, a las personas de los servicios esenciales. Buenos días, Marga. Muy buenos días, ya estoy, ¿no? Vale. Bueno, le preguntaremos eso, pero también esa otra noticia que ha salido en todos los medios de comunicación sobre cómo va a afectar esa dimisión de la directora general de Bellas Artes a la petición del regreso temporal de la dama. ¿Qué sabemos de la dimisión de la directora general? Sí, bueno, pues eh, sí, eh, hemos eh, conocido esta mañana la dimisión de la directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez Blanco, una decisión que al parecer podría estar provocada por un conflicto sobre la Dama de Elche y otras piezas que se encuentran actualmente depositadas en el Museo Arqueológico y que reclaman las comunidades autónomas, pero que la propia gestora bueno, pues, desaconseja su movimiento. Así que bueno, veremos eh, cómo puede afectar eh, pues, esta dimisión bueno, pues, a estas conversaciones para la cesión. Temporal de la dama a la ciudad. Le preguntaremos eso y no sé sobre el centro de envejecimiento, esa presentación, ese primer paso que dio el centro de envejecimiento, también ¿qué, qué nos vas a contar a la UNA? Bueno, pues eh, es, ayer en la Consejería de Innovación, bueno, pues hicieron los primeros pasos de este nuevo Centro Internacional de Investigación del envejecimiento un proyecto pionero que ha impulsado la Generalitat que se pretende ubicar en el entorno de IFA y bueno pues cuenta con una financiación inicial de 2,5 millones para poner en marcha este proyecto y según señaló ayer el presidente eh, Chimo Puch bueno pues es una iniciativa con la que responder a uno de los grandes retos del siglo XXI como es el envejecimiento y es que señaló el 19% de la población a día de hoy supera los 65 años, un porcentaje que se duplicará antes de llegar al año 2050. Así que, bueno, pues este centro nace con el objetivo de realizar una investigación científica sobre el envejecimiento desde una perspectiva multidisciplinar. Bien, pues vamos a ver si esto funciona y realmente atrae a investigadores de todo el mundo a esta ciudad. A sí, es, es uno de los objetivos atraer talento, bueno, pues para que comiencen estas investigaciones cuanto antes. Público iniciativa público-privada, como dijo Chimopuch, esperemos que genere pues conocimiento y estrategias adecuadas para proteger eh, a los mayores, a las personas que nos haremos mayores en los próximos años. Y no nos ocurra como ha ocurrido en este modelo de cuidado de geriátricos que hemos visto en pandemia, como han ido cayendo Ajá. en las residencias. Bien, pues es una buena noticia, es un primer paso para este centro de envejecimiento. Esperemos ver el recorrido del mismo. ¿Y qué previsiones tenemos? Porque ¿Qué otras noticias me podrías destacar antes de las previsiones, Marga? Bueno, pues eh, hay una rueda de prensa de la Plataforma por la financiación eh, uh -huh. justa. Recordar que el próximo 20 de noviembre en Alicante hay una manifestación allí para, bueno, para reivindicar esa financiación justa de la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de España. También una rueda de prensa... ...del Grupo Municipal de Compromís... ...el Edil de Mantenimiento Héctor Díaz... ...también visita la nueva base auxiliar... ...de Altavix del Servicio de Limpieza... ...también habrá una rueda de prensa... ...del Edil Javier García Mora... ...del Partido Popular... ...y también se presentan... ...las actividades organizadas... ...de cara al Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer... ...eso será esta mañana y esta tarde... ...como ya hemos comentado antes... ...ese acto de homenaje a las víctimas del COVID y, bueno, el personal de servicios esenciales durante la pandemia, que será a partir de las 7 de la tarde. Pues tenemos una mañana también muy completa, completísima. Todo esto se traducirá en noticias que nos las contarás a partir de la 1 del mediodía. A partir de la 1, bueno, pues ampliar toda esta información. También daremos, bueno, pues algunos detalles de ese acto de esta tarde eh, de homenaje, donde precisamente estará la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que bueno, será una de las encargadas de dar un discurso en ese acto, pero también en nuestra web teles.es y bueno, pues esta noche en el Telenil con Salvador Campello. No sabemos el contenido de la rueda de prensa de García Mora. No, no sabemos bueno, el tema. No, lo digo por si sí. ah, hay que ya, eh, no, preguntárselo a la no, león. No. no, no lo Mira, sabemos. Pues habrá que esperar. A ver, eh, ¿de qué nos va a hablar el Partido Popular y en concreto el concejal que está personado en ese proceso sí. de rescisión del contrato con Apartista. Pues muchas gracias, Marga García. Hasta luego, Volvemos a estar contigo y eh, nosotros continuamos y lo hacemos con deportes. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol está convencida de dar la talla ante el Betis y conseguir una victoria que sería un auténtico balón de oxígeno para técnico y futbolistas. El partido lo afronta el conjunto licitano en puestos de descenso. Por primera vez, esta temporada afrontará un partido desde la zona roja frente a un Betis que a pesar de estar en un mal momento tras tres derrotas consecutivas, dos de Liga y una de Europa League, afronta el encuentro desde la quinta plaza defendiendo la primera de posición de Europa League. Para ese partido el técnico blanquiverde podrá contar con toda la plantilla, 25 jugadores a su disposición. Decía Omar Mascarell que el Elche va a dar la talla frente al Betis y pedía paciencia a la afición blanquiverde porque están convencidos de que terminarán dando alegrías a la parroquia blanquiverde. Mascarell. Totalmente, yo creo que la gente tiene que tener un poco de paciencia, al final somos muchos jugadores que han llegado en el último momento, es, es un equipo que tiene que engranarse, es normal, pero tenemos que quedarnos con los positivos, de lo negativo aprender y quedarnos con los positivos. Ningún equipo nos ha pasado por encima, creo que hemos hecho partidos donde hemos merecido mucho más y ese es el camino a seguir, no ponernos nerviosos saber a lo que jugamos, saber que tenemos que ir mejorando poco a poco y estoy seguro que este equipo va a ir a más y lavar a dar muchas alegrías a esta sesión Lo cierto es que el Elche está obligado a reaccionar este domingo en el Martínez Valero ante el Real Betis, partido que se disputa a las seis y media. El equipo de Fran Escribá tiene la necesidad de reencontrarse con una victoria que se resiste desde hace cinco jornadas. Una mala racha que ha metido a los franjiverdes en los puestos de descenso. Por cierto, que el Elche ha puesto a la venta las entradas para ese partido, eh, no para los abonados que tienen acceso libre, sino para los no abonados, para el público en general. La más barata serán 20 Euros, la máscara 60. Hasta luego. Pues muchas gracias. Hemos escuchado la crónica de Paco Gómez y ahora cerramos la ronda de noticias con esta sintonía y con la previsión meteorológica con nuestro hombre del tiempo Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Muy buen día. Con el aire frío en altura y la entrada de viento de componente marítima, la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones que sobre todo se concentrarán en las comarcas del Bajo Segura y el campo de Cartagena. De momento, durante la madrugada, tuvimos cielos despejados, temperaturas nocturnas bastante bajas, sobre todo en el sur del Candaelx. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelx, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados, mientras que en el sur del Candaelx hemos alcanzado los 5 o 6 grados. En Torrellano o en Santa Pola, la temperatura no bajaba de los 10 grados. Para esta mañana, intervalos de nubosidad, algunos claros, el viento en calma de componente noroeste, a A partir de mediodía el viento va a girar a componente este flojo, la nubosidad irá en aumento con tendencia a cielos muy nubosos, eh, pocos claros a media tarde, como mucho se podría escapar alguna gota, entrada la noche no esperamos precipitaciones, se concentrarán sobre todo en las comarcas del Bajo de Segura y también del campo de Cartagena. Las temperaturas van a la baja máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 18 grados, en buena parte del territorio eh, no pasaremos de de los 19 grados. Mañana jueves tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones de carácter débil, viento flojo de componente este, temperaturas a la baja máximas que no van a superar los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada eh, bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 12 grados. El viernes apertura de algunos claros, como mucho se podría escapar alguna gota, temperaturas en torno a los 17 grados Sábado, de nuevo esperamos algunas precipitaciones de carácter débil muy puntuales y para el domingo, a alternancia de nubes y claros, se recuperarán ya las temperaturas a valores en torno a los 19 grados. 101.4, tele Radio Marca.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 marina.com Este domingo a las 6 de la tarde en el 101.4 en Radio Marca, vive el partido en directo El Betis con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Sober, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri. ConstruDePot, Mármoles, Formas y Diseño, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser, Viper, Restaurante Espacio, Todo Palmera y Medo Hospitales, Box Mecánica Reyes, Leroy Merlin Elche, High West Elche 43, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrus, Estación de Servicios El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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ha sido puntual a su cita y tenemos ya en los estudios de tele, en Radio Marca al alcalde de la ciudad, Carlos González, a quien damos la bienvenida. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un día especial, 17 de noviembre. Este día, ¿por qué se ha elegido para ese homenaje institucional a las víctimas del COVID y a los trabajadores esenciales? Diría que más que elegir el día, hemos elegido el momento. Desde que comenzó la pandemia, desde que empezamos a sufrir las terribles consecuencias del coronavirus, eh, desde el punto de vista social, económico y también sanitario y personal, consideramos que había que hacer un reconocimiento a las personas que habían sido esenciales, a las personas y a los colectivos que habían sido esenciales. Pero hemos ido viviendo una ola tras otra, con distintas intensidades y siempre nos hemos encontrado inmersos durante estos 17 o 18 meses, nos hemos encontrado inmersos en plena pandemia, entrando y saliendo de las distintas intensidades. Hemos esperado a que finalizara, prácticamente finalizara el proceso de vacunación, a que se estabilizara la pandemia como lo está ahora desde el punto de vista de la incidencia, desde el punto de vista de la presión hospitalaria. Para buscar, hemos esperado este momento, un momento en el que la pandemia estuviera bajo control en una situación de estabilidad para poder hacer el merecido homenaje a las personas, colectivos y entidades que han sido esenciales y también a las víctimas del COVID. Por lo tanto, hemos buscado un momento de estabilidad en el que poder llevar a cabo esta, este reconocimiento y homenaje. Pues la quinta ola ha llegado, tenemos una tasa de incidencia muy baja. ¿Qué va a pasar, Carlos González, en las Navidades? ¿Qué ¿Qué habéis aprendido de las anteriores Navidades que no se van a repetir en estas? Con una tasa de incidencia tan baja como la que se está registrando en estos momentos en el Che. Yo creo que toda la sociedad española ha aprendido del comportamiento del virus eh, a lo largo de estas cinco olas que hemos padecido. Ahora somos conscientes, creo que somos todos perfectamente conscientes de que Europa está, viviendo, está atravesando graves dificultades. Hay países de la Unión Europea ...que están atravesando graves dificultades... ...y restricciones de nuevo... ...como consecuencia... ...de esta sexta ola... ...sin embargo... ...España eh, afronta... ...de una forma muy distinta... Eh, ...esta sexta ola... La ...afrontamos con una tasa de vacunación general... ...en España del 80%... ...en la Comunidad Valenciana... ...de aproximadamente el 82%... ...y en Elche del 90%... ...en tasa de vacunación de mayores de 12 años... ...por lo tanto la afrontamos desde la posición sólida que nos da tener a esa inmunidad de grupo alcanzada, que no es una garantía de que estemos eh, totalmente libres de coronavirus, pero sí que nos permite pensar en que la incidencia y la gravedad va a ser mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente quiere decir... Que tenemos que seguir adoptando medidas eh, de prevención y de cautela, pero que estamos en una, mucha, en una situación mucho mejor que, por ejemplo, ante la tercera ola, que fue extraordinariamente dura. Por lo tanto, esperamos una sexta ola con una incidencia no tan grave, con menor repercusión uh -huh. en presión asistencial y con, insisto, menor gravedad. Eso no quiere decir que hayamos ganado la batalla al virus. Eso Quiere decir que seguimos teniendo que tener cautela y prevención, pero que podemos llevar eh, una vida de, de esto que hemos dado en llamar nueva normalidad. Destacamos ese 90% de vacunación, dice mucho de esta ciudad. Carlos, pues llegamos al 17 de noviembre a esta entrevista también en un día en el que hemos conocido la dimisión de la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Su dimisión parece ser, por lo que han recogido todos los medios de comunicación nacionales, eh, que se debe a criterios dispares con, con respecto a la cesión de piezas eh, simbólicas, una de ellas, la dama de Ilche. ¿Qué va a pasar con esta dimisión eh, con respecto a la petición que ya se está negociando con Miquel y Z? Bueno, en primer lugar, desconozco las causas reales que han provocado la dimisión de la directora general de Bellas Artes, a la que he tenido la oportunidad de conocer, con quien he conversado en varias ocasiones, a propósito del trabajo que estamos haciendo para eh, conseguir la cesión temporal de la dama de nuestra ciudad. Eh, si así fuera, si se hubiera producido su dimisión como consecuencia de sus discrepancias con el ministerio, con la línea del gobierno o con la línea de trabajo del Ministerio de favorecer la cesión temporal de la dama, pues en cualquier caso yo creo que hay que agradecerle eh, no solo los servicios prestados, sino agradecerle la honestidad al, al dar eh, ese paso complicado que es la dimisión. No obstante ello, yo tengo que decir que nuestro trabajo el camino a seguir permanece inalterado, es decir con o sin dimisión de la directora general claro. de Bellas Artes, el Ayuntamiento de Elche y yo como su alcalde vamos a seguir trabajando para eh, conseguir que en 2022 se lleve a cabo la cesión temporal de Adama, que es nuestro objetivo. Por lo tanto, yo simplemente puedo tener palabras de agradecimiento a la bueno. directora general por, por esa honestidad y, y, por, y también por el trato y la consideración que ha tenido Esto con nosotros. ¿Esto significa que no va a ser una barrera la directora general de bellas artes a la petición del regreso de la dama de elche en qué momento se encuentra esta petición vendrá en 2022 Ya le decía que nosotros estamos trabajando con, en dos, en, desde dos eh, puntos de vista para conseguir que en la recta final de 2022 pueda estar la dama de Elche cedida temporalmente, pueda estar entre nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, tenemos, eh, nos hemos reunido con el anterior ministro, como se sabe. Eh, tuvimos, eh, creo que, unos resultados muy alentadores y positivos. Ahora estamos a la espera de mantener una reunión con el ministro, o con quien él... Eh, decida eh, en las próximas fechas, esa es la parte política, y por la parte práctica lo que estamos haciendo es, ya saben que tenemos muy avanzado el plan museológico el plan, plan museográfico estamos redactando el proyecto de adecuación del MAE para esa nueva cesión temporal, una cesión temporal que se caracterizará por no ser una cesión de pieza única, sino por ser la cesión de la Dama del Che arropada por un uh -huh. conjunto de piezas muy representativas del arte ibérico y también por una contexto Actualización historiográfica por lo tanto vamos a, a algo mucho más potente que una cesión de, de una única pieza uh -huh. siendo esta una pieza valiosísima, la más representativa del arte íbero, pero vamos pero a algo más. mucho más potente, entonces eh. estamos trabajando en esos dos, tres planos parte política, parte de adaptación del MAE proyecto de adaptación y adecuación del MAE para esta exposición uh -huh. y al mismo tiempo estamos trabajando en la propia exposición de la que hay partes ya muy avanzadas y en las que la colaboración de la Fundación Universitaria la Alcudia y de la Universidad de Alicante es crucial y que también estamos eh, trabajando eh, en ello. Por lo que dice, confía en que al menos venga en esa recta final del próximo año. Vamos a hablar ahora de Las expectativas, de si me permite, las expectativas no, no son hay, alentadoras. No hay mucho tiempo. La ministra la tuvo eh, usted aquí, la ministra de Educación, inauguró el Instituto Vicente Verdú, Y antes de hablar del Instituto Vicente Verdú, dijo que eh, bueno, el Consejo de Ministros aprobó no sé cuántos millones de euros, ya me pierdo con la cifra, para garantizar la gratuidad de las plazas infantiles. ¿Eso significa que el próximo curso las plazas de las escuelas municipales infantiles van a ser gratuitas? Bueno, de cero a tres años. Permítame en primer lugar. Creo que es eh, muy positivo para nuestra ciudad que hayan finalizado las obras del Instituto Vicente Verdú, un instituto muy demandado que otros olvidaron en los cajones, uh -huh. cuyo proyecto otros olvidaron en los cajones, tengo que decir que no se ha inaugurado, hemos visitado ah, el final vale. de obra, la inauguración es. se producirá cuando el instituto esté eh, funcionando y por lo tanto, esta ha sido una toma de contacto con la obra uh -huh. finalizada, que, que por cierto es una obra extraordinaria bueno, y cuando una se actuación inaugure de, hablaremos de, de esta obra ¿Las escuelas la, infantiles la municipales eh, tendrán plazas de 0 a 3 años gratuitas para dos todos? Dos cuestiones el gobierno va a destinar 660 millones a la educación pública y gratuita de los menores entre 0 y 3 años. Ello es perfectamente compatible con el funcionamiento de las escuelas municipales eh, infantiles y con las escuelas que la Generalitat también tiene en nuestra ciudad. Lo que se va a producir es una oferta eh, de, eh, de plazas públicas gratuitas para los niños y niñas de 0 a 3 años en el conjunto del país y por por lo tanto, en nuestra ciudad. Creo que es una magnífica noticia, son más de 60 millones los que se van a dedicar a, a nuestra comunidad autónoma, según trasladó la ministra Pilar Alegría, y creo que bueno, es pues una noticia muy positiva, es una noticia eh, que, que al final fortalece nuestro sistema educativo y que viene muy bien a nuestra ciudad. Si no recuerdo mal, habrá más de 2.500 niños beneficiados, niños y niñas beneficiados en nuestra ciudad por esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, de la ministra Pilar Alegría. Vale, lo, el Instituto Vicente Verdú, es verdad, hablaremos de él, de lo que va a suponer cuando se inaugure. Ahora han visitado las obras, está terminado y mil alumnos se van a trasladar eh, de forma inmediata. ¿Qué va a pasar con los accesos, con el tráfico rodado? ¿Están resueltos los accesos de este Instituto Vicente Verdú en un punto que es negro para el tráfico porque la Ronda Sur no está concluida? Bueno, dos cuestiones. Por una parte nosotros seguimos trabajando con determinación para conseguir resolver el problema de tráfico que hay en la zona eh, suroeste de la ciudad eh, con, con complementando, completando mejor dicho, la Ronda Sur. Seguimos trabajando, yo tengo eh, la esperanza de que pronto se puedan producir avances sustanciales en relación con este tema y entre tanto es cierto que hay determinados puntos en nuestra ciudad eh, que sufren en las horas punta, sufren la presión, la presión consecuencia del tráfico. Yo creo que hay que fortalecer el transporte colectivo, hay que fortalecer la regulación del tráfico por parte de la policía local, pero calles tenemos las que tenemos calles tenemos las y la ronda sur y, está y, y, no se puede, y no se puede llevar a cabo ninguna actuación que no sea la de resolver el problema de fondo que es la circunvalación sur, completar vale. la ronda sur, circunvalación sur. Por lo tanto, Chimo somos Puch. conscientes de Chimo ello. Timo Puch estuvo en la visita de la ministra, pudo hablar con él. Los 300 millones que va a recibir del gobierno del estado para compensar lo que no nos han dado, eh, ...va a venir para completar la Ronda Sur... ...va a venir para este proyecto... Pa Para los tres proyectos que en pleno y por unanimidad ustedes aprobaron, Ronda Sur como en usted, primer lugar, conexión usted aeropuerto con tren y parque el, empresarial. El mismo día que se, conoció, que se conocieron los presupuestos el proyecto de presupuestos generales del Estado, hice, público, hice pública mi petición al presidente de la Generalitat y al consejero de Infraestructuras y Movilidad de que destinaran de esos 300 millones de euros la parte necesaria, para financiar la Ronda Sur, por encima de cualquier otra consideración que haya podido ocurrir después. Mm. Fui el primero porque consideraba que es una decisión absolutamente necesaria. Preguntado el presidente de la Generalitat por sus compañeros de los medios de comunicación por esta cuestión, les indicó que en unos días el presidente y, y el alcalde de Elche y yo mismo, por lo tanto, mantendremos una reunión de trabajo para analizar estas cuestiones. ¿Has fijado ya ese día de reunión? Todavía no. El Mano. presidente tiene una agenda compleja hizo público su interés en reunirse conmigo para poder hablar de la cuestión. Eh, el conseller y el presidente conocen cuál es mi criterio, no solo porque lo haya dicho en los medios de comunicación, sino porque se lo he trasladado personalmente. Y bueno, hay que ir agotando los tiempos, hay que ir eh, llevando a cabo las actuaciones eh, vale. pues, con de forma ordenada. Con independencia de que Puche todavía no haya fijado esa reunión para pedirle ese dinero, ¿está usted enfadado con el gobierno de Pedro Sánchez? Porque no hay incluido en los presupuestos del Estado la Ronda Sur? Mire, ¿O lo justifica no, yo como creo socialista? Que, yo, yo creo que no hay que irse a ninguno de los dos polos. Yo, yo creo que hay que analizar los presupuestos generales del Estado, hay que analizar su impacto en la comunidad y también hay que ver cómo, eh, cómo repercuten en nuestra ciudad. Porque mire, yo creo que sería ser, tener eh, miras muy estrechas, fijarnos en un único elemento de los presupuestos generales del Estado. Para mí los presupuestos generales del Estado son las infraestructuras pero también son la política social, los recursos que dedican a educación los, de, los recursos que dedican a tantas cosas como las pensiones de los pensionistas y ilicitanos etcétera, etcétera por O tanto, sea, que le está que tener... perdonando, está perdonando no, no, no, que se hayan olvidado de la Ronda per, Sur Ni perdono ni justifico, yo digo que la Ronda Sur es una necesidad imperiosa yeah. de esta ciudad pero y por... yo la, la reclamé al anterior gobierno y la reclamo a este y cuando he visto que no estaban los presos, presupuestos generales del Estado, pero que sí que había una partida genérica de 300 millones para la comunidad, he dicho, la Ronda Sur se tiene que hacer con esos 300 millones de euros, o de esos 300 millones de euros. Por tanto, yo eh, permítame que le diga, esto no se trata ni de justificar ni de excusar, pero tampoco de demonizar. Tenemos unos buenos presupuestos. Generales no, del le Estado. piden a usted Deje, que sea más que reivindicativo. Mire, eh, tengo que decirle que quien me pide a mí que sea más la reivindicativo oposición. ha sido dócil, sumiso, blando, E inane ante eh, sus gobiernos. Por lo tanto, por lo tanto, nada tienen que, ninguna legitimidad tienen para reclamarme que sea más reivindicativo, porque yo no me voy a comparar con nadie, pero creo que hay... Pocos alcaldes que mantengan un tono de reivindicación serena y no estridente, pero contundente, repito, serena, eh, contundente, pero no estridente, reivindicando las cuestiones que son importantes para nuestra ciudad. Gobierne quien gobierne, lo hice con el señor Rajoy, lo hago con Pedro Sánchez, pero una cosa es ser estridente, ser incluso eh, a veces mmm, poco Han considerado. Poco considerado, claro. efectivamente, y otra cosa es ser sereno, contundente y demandar lo que necesita la ciudad. En eso estaré, gobierne quien bien, gobierne, y doy pruebas de ello cada día. Por lo tanto, bien. quien me acusa de esto es quien menos legitimidad tiene para eh, hacerlo. Chimo, Chimo Puch vino a esa visita con la ministra y también usted tuvo la oportunidad no solo de pedirle ese dinero para las infraestructuras, sino también de pedirle el segundo plan edificante, y ahí es donde quiero llegar, eh, porque me gustaría saber... ...para usted como alcalde... ¿Qué infraestructuras van eh, pero cítemelas, no me las explique ¿qué infraestructuras va a pedir? ¿qué centros son los prioritarios para el segundo plan edificante? Déjeme que le diga mm, porque venga. Lo que decir que si dicen que no soy reivindicativo y cuando viene el presidente de la tal sí, a una objetivo. obra de estas le reivindico un segundo plan edificante, hay una contradicción evidente y Re por lo tanto lo que hay es una posición clara por mi parte. Edificante mira, le voy a decir dos cosas dos cosas importantes. Tenemos una lista de al menos 10 actuaciones por un valor superior a 20 millones de euros para incluir en ese edificante. Primera obra para mí importante, sí. el Conservatorio Municipal de Música. El conservatorio es una infraestructura absolutamente fundamental que tenemos que llevar a cabo. ¿Dónde, ¿Dónde irán? Los terrenos los tenemos en el campus. Los terrenos están dentro del área del campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, efectivamente. ¿Es compatible con el Palacio de Congresos? Vamos a ver, es decir, eh, no sé, eh, no. desconozco el fondo de la pregunta, pero tendremos el Palacio de Congresos, estoy convencido de ello, y desde luego que eh, eh, los terrenos que están previstos en el plan general para el, el futuro conservatorio son los que están previstos. Vale. Tanto, no se los llevará el, el Palacio de Congresos insisto, hay una previsión desde gobiernos anteriores para ese segundo conservatorio o ese, mejor dicho nuevo conservatorio. Pretendo respetar, mi intención inequívoca es respetar lo que me parece una propuesta muy sensata, porque en definitiva se trata de llevar 200 metros más hacia el este aproximadamente, unos 200 metros más hacia el este el nuevo conservatorio y, y por lo tanto mantener una dinámica, la dinámica de los alumnos, la dinámica de la ciudad, por lo uh -huh. tanto y, y, y luego cada cosa a su sitio. Y segunda, segundo centro, le permito dos centros, porque son diez, pero sería muy larga la lista. ¿El, el que priorizaría a usted tenemos, después del conservatorio? Tenemos también prevista, o consideramos necesaria, una ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas, ha habido una importante, un incremento de la demanda muy sustancial, y luego tenemos eh, eh, el Y, eh, tenemos dos vale, institutos en vale. los que hace lo, falta lo dejamos. ampliaciones. Vale, eh, Palacio de Congresos, ¿para cuándo anuncian ustedes el emplazamiento? ¿Por qué tardan eh, tanto en decir dónde va a ir ubicado? Yo apunto Yo sé que, los medios, de yo sé que claro. los medios de comunicación son muy exigentes en los tiempos no, no. y que los ciudadanos también, pero yo creo que las decisiones importantes se llevan un tiempo de reflexión. Estamos trabajando, la diputación y el ayuntamiento, el presidente y yo, estamos trabajando en forjar un acuerdo. Y eso eh, requiere un conjunto de elementos que se darán cuando dijimos antes de la Navidad. Bueno, vamos a hablar de la universidad, no hay tiempo para más, de los presupuestos autonómicos no recogen... Eh, ¿O si recogen la rehabilitación de Lord del Ordelgad? ¿Por qué los huertos están tan abandonados y más emblemáticos como el Ordelgad? La primera consideración se la tengo que enmendar. Los huertos se encuentran en este momento, los huertos de la ciudad, no han recibido tanta inversión como en estos dos últimos años en mucho tiempo. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para la conservación, mantenimiento de nuestros huertos y para la lucha contra el picudo rojo, contra esa plaga que tanto daño hizo y que hemos doblegado. Si no invirtiéramos en conservación y en mantenimiento, en cuidar nuestros huertos, el picudo seguiría acampando a sus anchas. Lo digo así, con contundencia, con absoluta claridad. Ello no obsta, no quita que estemos reivindicándole a la Generalitat, aquí el que no reivindica, reivindica a la Generalitat su participación en la financiación de la conservación y el mantenimiento de los huertos. Hemos conseguido que entrara en la ley, que forme parte de la ley del palmeral. Y ahora vamos a trabajar para que o en este o en el próximo presupuesto se incluya una partida de la generalidad considerable para contribuir a garantizar el funcionamiento, a garantizar el buen estado de los huertos municipales. Y es cierto, y eso no quita que no haya un problema que reconozco, que admito y por el que pido disculpas en el or del GAT. Estamos pendientes de que la Generalitat materialice esa inversión. Eh, espero que 2022 sea el año en el que comiencen las obras y que podamos resolver los problemas que se han producido, que no son del huerto. En, en este caso no es que el huerto esté en mal estado, en este caso es que la ha habido casa. unas personas que, que, que se han instalado en una casa, en una casa que Otros abandonaron y que nosotros vamos a recuperar. Pero que no se olvide, quienes hoy se quejan amargamente son quienes dejaron perder, quienes vaciaron de contenido y quienes abandonaron. Lo digo porque cada palo aguante su bebo. El huerto de la Virgen, la Casa Rural, ayer el Partido Popular eh, mostraba su estado de degradación. ¿Es propiedad privada? ¿Tienen intención de recuperarla la y que sea titularidad pública? Es propiedad privada, lo dice usted muy bien. Eh, mm, mm, yo creo que ese es un huerto que eh, mejor dicho es una casa de un huerto que deberíamos intentar incorporar al patrimonio público por su fuerte simbología, por lo que representa y porque las casas de huerto tienen también un valor especial dentro de los huertos, con, configuran un conjunto que, que da sentido y que yo creo que eh, completa esa, esa idea y ese concepto de huerto. En cualquier caso, mmm, Somos conocedores del estado de la casa. Eh, vamos a ver si podemos encontrar alguna solución. Sin estridencias, no como otros. ¿Debería dimitir la concejal de cultura Margantón? ¿Por qué? Por el no contrato de las exhumaciones del cementerio viejo y las críticas que le han yo oído. Las críticas las hemos escuchado, las críticas eh, hemos contestado, hemos intentado eh, primero ser transparentes. Poner toda la información sobre la mesa, dar todas las razones que han motivado que no se haya formalizado el contrato y hemos evidenciado la responsabilidad, dónde recae la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Y, y déjeme que le diga esto, que me parece una idea fundamental. La responsabilidad de lo ocurrido. Es política, la asumimos, la asume el gobierno municipal, pero la causa no ha sido una decisión política, la causa ha sido un error técnico en la tramitación de este procedimiento administrativo y por lo tanto, siendo la causa la que es, la responsabilidad política evidentemente es menor que la que algunos le pretenden adjudicar. No sé si lo he explicado con claridad. Lo he explicado perfectamente, pero usted ha, ha encargado un, un uh, informe al secretario municipal para depurar responsabilidades. He tomado tres decisiones en aras a la transparencia y a clarificar qué es lo que ha pasado. En La primera, convocar una junta de portavoces para que rindiera cuentas la concejala y los técnicos que han participado en el procedimiento. La segunda, encargar un informe al secretario municipal que clarifique desde el primer momento hasta el último... Todo lo que ha ocurrido en este procedimiento administrativo. Y la tercera, que la concejala comparezca a petición propia en el Pleno de la Corporación Municipal para darle explicaciones a los grupos políticos y a los ilicitanos. Por lo tanto, transparencia, claridad absoluta y luz sobre lo que ha ocurrido. Bien, eh, no hay mucho tiempo. Mercado provisional. ¿Hay ya proyectos? Los placeros lo están esperando. Pymesa lo tiene ya... En... Oiga, un proyecto... Yo, yo, yo, <risa> eh, ¿Requiere su yo, tiempo? No, no, requiere su tiempo, no. La ley establece sus, sus tiempos, plazos. Eh, vale. sus plazos. Por lo tanto, ruego que... Que, que, eh, seamos boceto, que seamos consecuentes, boceto, boceto, boceto, con, que seamos consecuentes ¿no? con la más, realidad. Le he ¿no? preguntado no, mal, no, no, no proyecto, no, no Bueno, no, el, compromiso, el, el compromiso con, con los titulares de los puestos del mercado provisional es poner sobre la mesa un cronograma con un conjunto de actuaciones que nos conduzcan, que nos lleven a tener, eh, una, a tener resuelto el problema del mercado central y ese es el compromiso que vamos a cumplir. Y tendremos eh, anteproyecto, proyecto, tendremos en cada fase eh, el, el documento y las actuaciones necesarias. Pero, ordenadamente y una cosa detrás de otra. Eh, pasito a pasito. Eh, bien, pues eh, no hay más tiempo, eh, alcalde. Muchísimas gracias por haber venido y simplemente felicitarle, como usted lo ha hecho a la ciudad, porque se ha obtenido la declaración de fiesta de interés nacional para la gran del alba. La verdad que ha sido una noticia muy feliz, muy merecida y que creo que es un motivo de alegría y de felicidad para todos los ilicitanos y ilicitanas. Gracias.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 tot ja el 27 tindrem activitats d'animació als carrers comercials d'Elx. Vine a la Festa del Comer, vine a l'Elx Friday. Consulta la programació en elx.es. Comerç d'Elx, ho tens tot, ho tens a prop. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx.